No sé cómo pasó, del cielo fue el milagro, sediento entre mis brazos la comencé a besar y tristemente en mí clavó sus bellos ojos y vidos tiernas perlas por su cara rodada tiernas perlas por su cara rodar detuve en su caída las perlas de su llanto fue para mi conciencia la bella salvación y la volví a besar pero esta vez lo juro beso que salió del corazón con un sagrado beso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 agrado beso